Tú y asociados. Calcho e asociati. E y ya empezó. Tú y asociado, viste. <tose> Hola sean todos ustedes bienvenidos a esta nueva edición del programa del podcast de fútbol y asociados Y si bueno, si bien no hubo fútbol ecuatoriano esta semana, pues nosotros no nos vamos a quedar sin hablar Ya que esta es la semana precisa para la polémica debido a todo lo que ha pasado extrafutbolístico en el mundo del Fútbol Así es no nos vamos a quedar a hablar, no nos vamos a quedar sin hablar porque nos gusta tanto echar la chacha. en movimiento la lengua que igual le vamos a dar aquí a este podcast de fútbol y asociados Y sí nos vamos a meter ahí nos vamos a remojar un poquito en lo que fue la polémica en torno al fútbol ecuatoriano de esta semana Y desde luego vamos a tratar de matizarles de ahí a lo bien el programa con musiquita que esperamos sea amena y les agrade a ustedes. Vamos con los titulares, estimado Ed. No hubo fecha de Copa Credife, hubo un paro arbitral. ¿Qué ¿Por qué se pararon los árbitros? ¿Qué pasó para que decidan no pitar en los partidos de la Copa Credife? Todo eso nos va a analizar aquí el doctor Calero, el asesor jurídico, jurídico, ojo, jurídico de fútbol y asociados. Info Obviamente en el resto del mundo no nos quedamos sin actividad futbolística Vamos a revisar lo que ha sido la Copa Libertadores, las Copas Europeas Hay crisis alrededor del mundo, así que les vamos a contar Qué anda pasando en nuestro continente y en el mundo del fútbol Y creo que es tiempo de empezar más el programa de regreso gracias al aguante de metal war porque metal war es asesoría software y hardware a la orden con metal war además estamos aquí gracias al buen electro supplies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 de los años sesentas, 50, 50. no 60 sesentas, sesentas. Debe haber iniciado tal vez en los cincuentas. Chance Motownesco ah. está lo que estamos escuchando. Digo Chance Motownesco. ¿Nos puedes ah. explicar un poquito más qué es lo que está soltando en estos momentos? Ah, Desaznados. Es Don Drum, Don Drummond. Esto es un SK de inicios. Don Ramón fue integrante de los de eh, un miembro que se volvió loco, falleció en la cárcel luego de asesinar a su conviviente. Eh, bueno, nunca se esclareció bien cuál mismo fue el, el hecho en torno a... A la muerte de, de la novia de él Y lo que sí sabe es que finalmente falleció En una cárcel totalmente desahuciado y loco Y bueno... Y ¿Con bueno, qué antes, antes iniciamos con algo al, algo de Bark, keys que era una cuestión, bueno, no es algo de lo que yo conozca mucho, pero era una especie de música tipo medio R&B, era... sí. O sea, sí. te digo, todo lo que está soltando está medio motown -esco. <risa> Bueno, en fin, sí. eso, para pues sí, todo claro. lo que yo tenga registrado de aquellas épocas, se puede botar un poquito de rock más temprano, algo de... Los Rolling Stones, puede ser, por ejemplo... Bueno, usted tiene el control de la música, así que puedes hacer lo que te sí. dé la gana, pero... Bueno... En, en, el, en Entrando al orden del día, ¿con qué quieres empezar? Vamos con, con Copa polémica Libertadores, con, ¿te agradaría ir rápido con Copa Libertadores? Se han jugado varios juegos y me gustaría que los comentáramos. Okay, okay Los repasemos. Bueno. Para el siguiente segmento, entonces, está la polémica. Listo. Vamos, Vamos. Eh, en esta semana hubo partidos, casi todos los grupos se movieron. Eh, el 21 de febrero, por ejemplo, el día martes, el Arsenal de Sarandí derrotó 3 por 0 al Zamora, esto en el grupo 4. Eh, con esto sigue sin anotar el cuadro venezolano y bien pudieron haber sido 4, 5, 6, muy superior el cuadro de Sarandí estos momentos, vamos viendo cuál básicamente sería el pato del grupo que es el cuadro venezolano, grupo que lo conforma Arsenal, Fluminense y Boca Boca todavía tiene un partido menos se encuentra con un punto apenas pero es de local, siguiente juego ante Fluminense Boca-Fluminense la revancha de aquella semifinal 2008 Ajá. Bueno. entre comillas ¿no? siguiendo eh, más partidos del día 21. martes El, el, este juego se desarrolló en la ciudad de La Paz Bolívar 1 Unión Española 3 tuve la oportunidad de ver este partido eh, había empezado muy bien el cuadro boliviano y, eh, empe ganó, empezó poniéndose en ventaja rapidísimo eh, pero se demoraron en el remate del partido, bien pudieron haber hecho un golcito más después de Unión Española pudo Eh, reagruparse tras la sorpresa de los inicios y desarrolló un buen fútbol y en el segundo tiempo le clavó los tres en el mismísimo Hernando Siles del cuadro boliviano un tres por uno victoria de la Unión Española que viene haciendo ya dos triunfos está con seis puntos está paso firme en este grupo en el cual también hay otro chileno como es la U Católica vamos a describir más tardecito en um, segundos Lo que pasó con este grupo 3, déjame decirte que la Unión Española juega muy buen fútbol. Había eh, llegado hasta semifinales del fútbol chileno la última temporada, si no estoy equivocado. En Bolivia se habían un poco asombrado, habían agradecido el hecho de que vaya tanta gente a verle al Bolívar, siendo eh, los feriados de carnaval de descanso y reposo absoluto en Bolivia, que no hay ni transporte público, contaban desde allá. Uh -huh. Eh, tremenda la cosa, ¿no? Imagínate... De allá si sí juegan sí. carnaval como se debe. Allá si sí es en serio. Sí, sí es, ser. es muy reconocido los carnavales de Dano. Son... La diablada de, de Oruro. De Oruro. Sí, sí, son famosísimos, así que... O algo sí ha de se, ser. si sí se pegan los baldazos de agua. No sé. Pero, de agua no sé de mar. Si... <risa> <risa> no, o sea... <risa> Bueno, en fin, bueno, Ciudad partido... de México Cruz Azul le pasó 4 por 0 al Táchira, eso fue 21 de febrero. Sí, eso fue también el martes ya sobre el final del día. El cuadro de Cruz Azul muy superior al, a los a los venezolanos y está está muy bien, está con 6 puntos cómodo en el grupo 6. Parece un serio opcionado a clasificar. En, en un grupo que de hecho me parece que las cosas pintan. Bueno, depende de cómo le vaya al Corinthians, sí. pero pintaría para que esos dos sean los clasificados. En el grupo 8 fue lo más sorpresivo el, el ese día martes cuando Atlético Nacional le derrotó 4 a 0 a Peñarol en el mismísimo centenario de Montevideo dando clases de fútbol, este cuadro que a mí me dejó muy grata impresión en el, el partido que derrotaron 2 por 0 a la U de Chile y realmente se está poniendo como, como un serio candidato, el Peñarol complicadísimo, dos partidos, dos derrotas, está con menos 5 de gol, diferencia Fue esta arriba para el Mirasol. Sí, sí. Ya 22 de febrero, esto miércoles de Edison. Miércoles, en este mismo grupo, la U de Chile le... Pero cacheteó al Godoy Cruz 5 por 1. Nunca se le vio mayor reacción al cuadro del Tomba Mendocino. Y también la U de Chile, demostrando que tiene todavía... La mayoría de sus jugadores, ¿no? Pocos, se le de, pocos de aquellos que lograron el título de la Copa Sudamericana se le han ido y, y sí, todavía desarrolla un gran fútbol, está para dar muchas cosas. En un grupo que decíamos que iba a ser apretado, pero que parece que la ventaja la van a tomar Nacional de Medellín y la U de Chile. Sí, Godoy Cruz y Peñarol han recibido goleadas en esta última fecha, lo cual... Hace empezar a descartarlos En Buenos Aires Vélez Sarsfield De paso 3 por 0 al Guadalajara Este es el grupo 7 Que nos importa mucho A nosotros Aquí se ubica Vélez Con 6 puntos Hay que tomar en cuenta que 3 fueron de visitante Ante Defensor Sporting Y ahora estos 3 de local Ante el Chivas Y segundo va El Defensor Sporting con 3 y menos 1 ...cuarto el Quito con 1 y menos 2... ...no, no, quinto, te cero perdón, tercero ...perdón, tercero 1 y menos 2... ...cuarto Guadalajara 1 y menos 3... ...aquí lo que puede interesarle al, al Quito... ...es que por ejemplo... ...Guadalajara está empezando a restringir sus oportunidades... ...ante el mismo Deportivo Quito se dio un punto... ...y ahora ante Vélez... Eh, ...cae de visitante y de manera contundente yeah. e inapelable... Yo he visto los, justamente he podido ver los dos partidos que ha jugado Chivas de Guadalajara contra el Quito, contra Vélez, y es un cuadro que yo digo que podría irlo descartando porque tiene serios problemas, sobre todo defensivos. Fíjate que en este partido jugó mucho mejor que contra el Quito en un primer tiempo que le dio guerra a Vélez, de eh, ordenar impidiendo la salida de los más brillantes jugadores del cuadro de Liniers pero se le fue descalabrando poco a poco el, el sistema defensivo y de ahí fueron presa fácil de, de la habilidad de Federico Insúa, de Óvolo que creo que son los los jugadores a tener más en cuenta eh, para Deportivo Quito en este duelo que, que tendrá el cuadro Azulgrana este próximo 7 de marzo, justamente frente al cuadro de Liniers Eh, un equipo que es, es contundente, no me pareció así tremendo equipazo, no así que arrasa con todo como dirían los números pero es muy efectivo, muy certero y errores, desconcentraciones de, de defensivas las podría pagar cua, carísimo el cuadro del deportivo Quito eh, sí, es un, es un es un fútbol más bien dicho contundente, Vélez Sarsfield aprovecha lo poco que le dan me parece. Con buena vocación ofensiva Y aquí es cuando también te pones a ver y dices, chuta, el Quito estuvo... Debió haberse sí. llevado esos tres contra el Guadalajara, porque sinceramente jugó sí. peor eh, de local que en este partido con Vélez. Bien pudo haber hecho el Quito esos tres puntos, que serían valiosísimos en este momento. Al momento fueran importantes, sí, sin ninguna duda. Eso en cuanto al grupo 7, el grupo... Ya, eso, eso se jugó, esos fueron los partidos de ayer... Eh, los duelos de que se jugaron el día de hoy ya terminó la jornada de Copa Libertadores. 23 eh, de febrero, ahora. Olimpia-Lanús, por 1 eso en el grupo 2 de Dyson. Grupo de Melec. Uh -huh. Entonces Olimpia se recupera de, de la caída que tuvo acá en Guayaquil. Y bueno, a eh, este grupo todavía no está se aparento. podría decir nada. No está apretadito. Creo que Melec... de debería, si es que consigue algo de visitante ante Flamengo empezaría a marcar un desequilibrio tal vez, sí, pero sería muy importante claro que la, los antecedentes históricos y demás y con el plantel que tiene Flamengo, indicaría que Melec no es el favorito, pero bueno eh, eso debería concientizar el, el, la gente del cuadro eléctrico, que sería un, un gran golpe poder arrancar esos puntos de visita el 8 de marzo enfrentan en río de janeiro se enfrentan más bien dicho flamengo y emelec Muy eso bien. todavía está por verse en la paz diez... nuevamente en el hernando siles ahora le tocó al tigre al The Strongest, derrotó dos por uno con las justas al juan aurich de chiclayo no se espera mucho del juan aurich y por el momento The Strongest ha marcado los puntos necesarios para estar primero, es que ha jugado dos veces de local y claro, la media es mínimo ganar tus puntos en casa y es lo que está haciendo el cuadro boliviano así es, eh, haciendo los deberes y, y, y poniendo en apuros al Inter y al Santos que en teoría son los archifavoritos de este grupo sí, el, sin duda, grupo 3 el grupo 3, ya ya hablamos del grupo 3 ¿no? porque acaba de empatar la, la U Católica en San Carlos de Apoquindo 2 por 2 con el Junior de Barranquilla y bueno, eh, un puntito rescata entonces el cuadro colombiano de, de su periplo chileno en la primera fecha había caído con Unión Española Entonces, como te decía, este grupo la Unión Española está con buen pie, con seis puntos más cuatro. La U Católica con dos de empates, dos puntos. Y ojo que ha cedido dos, dos, esos dos han sido de local, así que se complica bastante por ahí el cuadro cruzado. El Bolívar tiene un punto menos dos. Eh, tremendo golpe la derrota en La Paz. El Junior con un punto, pero ha jugado todo de visita, todavía está la expectativa. Muy bien. Ok, bueno eh, Viene siendo todo pues con la Copa Libertadores La próxima semana no habrá copa eh, La razón es los La fecha FIFA, los duelos amistosos Por lo que se paraliza todo este asunto Eh, entonces nosotros nos vamos a la pausa musical y al volver les tenemos la polémica les tenemos la, la cuestión de los árbitros, la cuestión del canal del fútbol todo eh, con el sesudo criterio legal aquí del doctor Calero, quien Ajá. es nuestro asesor jurídico de fútbol y asociados bueno, entonces, ni ¿qué? así, pero tú eres el que más sabes hemos intentado empaparnos un poco investigando algo a servir no mentir y ahí vamos Fly the Moon Frank Sinatra y ahora oh. regresamos aquí en Fútbol Asociados Now this man here is going to take me by the hand He's gonna lead me down the right path To righteousness And all that other mother jazz In the right tempo Fly me to the moon Let me swing among those stars Let me see what spring is like On a Jupiter and Mars In other words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 more, because you are all I long for, all I worship and I adore. In other words, please o suportre por si acaso dije fútbol y asociados en noruega Falta quien fue asociado gracias al aguante de Metal War porque Metal War desarrollan software y hardware a la orden con Metal War. Además, como no, gracias al buen Electro Supplies. Electro Supplies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 Hay que tocar los temas que han generado cola en estos días aquí en los medios deportivos bueno, ecuatorianos. Antesito, antes que nada estábamos hablando de, de fecha FIFA. Ah, sí, sí. Sí, señor. Tienes la lista de claro los Claro que convocados? sí. Eh, porteros para este 29 de febrero, Máximo Banguera del Barcelona, Alexander Domínguez de Liga, Defensas Gabriela Chilier, Walter Ayoví, Diego Calderón, Jairo Campos, Fricción Erazo, Jorge Guagua, José Madrid, volantes segundo Castillo, Edison Méndez, Jefferson Montero, ya Cristian Novoa, va Alex Bolaños, David Quiroz y Enner Valencia. Eh, delanteros, Jaime Ayoví, Cristian Benítez, Narciso Mina, Joao Rojas, Cristian Suárez. Un equipo. En el que están de ausentes los más europeos de nuestra selección. Así que están es. más bien por Antonio, allá. El juego será... Antonio Valencia, por obvias razones, eh, sí. tuvo su problema, su lesión. Eh, Cristian Novoa se ha pedido que no no sea tomado en cuenta. Porque está en plena pretemporada en el Dinamo. Y eh, Felipe Caicedo no suele ser tomado en cuenta por rueda. Y la otra vez explicó que es debido a que tiene tantos jugadores en esa posición que se ah, le no, hace cada vez más complicado. ¿Qué? Ah, no, disculparas. Bueno, así dijo. Sí, a ver, los delanteros. Jaime Elloví le está yendo relativamente bien en el Pachuca. Cristian Suárez bastante bien en el Santos. Joa Rojas también. Narciso Mina parece que va a cumplir la oferta de los 30 goles. Y Cristian Benítez lo están... Eh, llenando de flores ahora en el club América de México. Entonces tenemos con qué. Eh, Entonces, ahora sí le tiene algo de razón lo que dijo. Rueda. Sí sí. Ahora le vi jugar a Felipe aunque eso de, de Europa vamos a hablar más Un tarde. Pero... Bueno eh, esa es la lista. Nos vamos a jugar el 29 de febrero contra Honduras estadio qué George raro. Capwell Eh, en el George Cap bueno, qué raro contra Honduras, lo que sí es raro sin ironías en el George Cup, yo creo que desde los años 40 que la selección no jugaba ahí, digo. Sin duda una rareza que se vuelva al Cup, y creo que está bien, está bien, hay que diversificar también el, el, los escenarios, está bien, y de ahí a lo que tiene que ver con el rival. Hacían un análisis cri, cri, en el cri. que se mencionaba que Honduras vendría con todo. Así, ¿Ah, Con al menos ocho jugadores que militan en el fútbol europeo además. Ah, bueno. Entonces, Entonces vamos no, no, a... No para sé. que el espectáculo sea de, del mejor calibre posible. Porque bueno, eh, ya, ya en instantes te voy a repasar los amistosos que tienen las diversas selecciones sudamericanas. Y en algunos casos nos morimos de envidia, ¿no? Eh, y decimos, ¿por qué no podemos jugar contra estos...? Claro, contra equipos mucho más conocidos y que van a ser mejores termómetros. Bueno, a ver, la, la fecha del 29 no, no está que bestia, que partidazos. Eh, Túnez contra Perú, Rumania contra Uruguay, Bolivia contra Cuba. Esto está re política la situación. Paraguay versus Panamá, Chile contra Ghana, Ecuador versus Honduras. ¿Qué te pa parece? Ya ¿Te, parece? te digo, a mí me parece que Honduras es un rival al que se debe eh, tomarlo muy en serio. Me parece que va a servirle igual para seguir afinando piezas a la selección en vista de que la convocatoria... Es mayoritariamente de los principales o de los que supuestamente podrían estar siendo filtrados. a Bueno, hasta... nosotros vamos con, con los jugadores que han, que han sido la base de las eliminatorias. Así que este partido va muy en serio para nosotros. Y en ese sentido me parece que vale la pena. Okay, no como bueno. ese juego que se hizo en Ambato al que el, el público el no fue que sí, sí, también habrán intentado, en fin, eh, qué nos vas, eh? ahora sí, vamos con Bien, las... Hablemos de los derechos del fútbol ecuatoriano primero, les prometo luego de hacer nuestro pequeño análisis y un repaso, he tenido la oportunidad de conversar con un invitado especial y también para compartir los criterios que con él pudimos sacar adelante. ¿Cómo funciona esto del canal del fútbol? Esto está creo ya claramente dilucidado en algunos medios con mayor frecuencia y con mayor efervescencia que en otros se ha señalado que la federación tiene toda la potestad de querer negociar los derechos según le convenga. Incluso la federación, si desea romper los contratos, incumplir los contratos que ya algunos clubes tienen firmados, lo podría hacer. Obviamente debería resarcir a los perjudicados y pagar cláusulas y demás, ganar, gastarse un, una millonada de, de dólares. Se habla que solo la suma entre los derechos o lo que sería la indemnización de Barcelona, Liga y y me parece que dijeron el Nacional... Eh, redondeaba los 20 millones o un poco más de dólares ¿Hay ¿Ah, ese dinero? Esa es una de las preguntas que se quedaron en el aire Pero yo lo que primero quiero aclarar es que según los artículos de FIFA Y me parece que es el número 17 Se faculta a las federaciones afiliadas a FIFA A negociar según les parezca más conveniente Todo lo que es derechos de televisión todo lo que son ingresos podríamos decir a circundantes a, a la actividad del fútbol que está regido baja la federación los clubes al formar parte de la federación tienen la obligación de regirse a sus normas de acatar sus decisiones es decir clubes tienen toda la toda todo el reglamento en su contra refiriéndome a los que no están de acuerdo con que la federación negocie por su parte los derechos que aparte de eso, repito, le pertenecen a la federación y obviamente de alguna y de cierta forma a los clubes pero quien directamente puede hacer uso y abuso de ellos es la federación entonces en ese sentido no es nada fuera de lo o, dable o de lo lógico que la federación ecuatoriana quiera negociar ...por su parte. Ahora, ¿qué es lo que pasa? No se pretende instalar un canal del fútbol. De hecho, no creo que exista aquí en Ecuador un canal con la capacidad suficiente para, por ejemplo, elevar la señal durante viernes, sábado o domingo de todos los juegos de primera A y quién sabe de si de primera B. Uh, y además... ...de eso debes considerar el hecho de armar parrillas de programación... ...es decir, hay partidos que necesitan diferente jerarquía... ...entonces hacer que un solo canal lo haga es muy complicado... ...pensar que la federación va a implementar por sus medios... ...va a contratar personal y va a comprar instrumentos para transmitir el fútbol... ...también me parece que es algo que no se ha pensado y no se puede dar... ...me parece muy improbable... ...ahora cuál era la intención... En teoría la propuesta es que la federación al negociar los derechos pueda redistribuir de mejor manera ese dinero. Beneficiando un poco más a los que tienen menos y ayudando a las asociaciones de fútbol. Así se dijo. Pero la cuestión es la siguiente y la gran pregunta es esta Edison. Si por ejemplo digamos Liga de Quito. Um, no tengo el dato específico de en cuánto venda sus derechos pero vamos a exagerar un poco. Digamos que Liga... ...vende en 5 millones sus derechos de televisión, para que Liga acepte algo como esto, significa que no le vas a pagar 5 millones... ...sino que le tienes que pagar más o menos 6 millones, ¿me entiendes? Acá. Entonces, ¿en qué de... punto entra la capacidad de negociación de la FEBO? O sea, ¿qué tan buen negociante puede ser la federación... Para vender los derechos con un mayor margen de ganancia como para pagarle a Liga Barcelona, MLEG, El Quito, Nacional y la mayoría de los clubes de primera A. Pagarle un porcentaje extra de lo que está ingresando y aún así obtener dinero para beneficiar a asociaciones y para beneficiar a clubes menos favorecidos. O sea, ¿de dónde va a sacar esa plata? ¿Quién va a ser el, el canal que a propósito esto se debe hacer por licitación pública, quiénes van a ser los canales del consorcio, etcétera, que pueda pagar esta cantidad de dinero y que tenga la capacidad tecnológica económica suficiente para levantar toda esa señal. Esa es la, la pregunta, ¿no? Bueno, y bueno, por el momento... ¿a ¿Quién se le va a vender? ¿Se le va a vender a una televisión privada de las que te cobran el pay-per-view? me parece podría ser uno de los... ...que están en capacidad... ...porque tú sabes bien que por ejemplo... ...el, el líder ahora... ...en lo que es... ...Pay Per View aquí en Ecuador... Eh, ...subcontrata muchas veces... ...la producción para elevar... ...la señal de las transmisiones de fútbol... ...pero... ...el fútbol que es algo tan... ...popular que... ...de alguna manera beneficia a que la gente... ...por gusto o por afición al mismo fútbol tenga prácticas deportivas, haga de esto una actividad dentro de su rutina, eh, se apropia de él, eh, y es la clase más popular la que hace esto, eh, conviene que la clase más popular se quede sin fútbol Libre como el que nosotros normalmente disfrutamos ver, Sácame de una pequeña son, son duda ahí. Me salen a mí, y, o, eh, sea. o sea, el, el pay-per-view sería general, por ejemplo eh, es, que, yo... es que, ¿sabes por qué se da eso? Porque yo te pregunto, Edison O sea, ¿qué canal está en la capacidad de pagar no, más de lo que no, ya han pagado? No, es que es obvio que ninguno Nuestros, nuestros televisoras, los medios de comunicación de este país No, no tienen ni de lejos la... Las, gigantescas dimensiones que, que hay en, en televisoras de otros lados del mundo donde hemos ves, visto estos sistemas eh, como para poder desarrollar eso simplemente es, me parece imposible no hay ni de lejos de infraestructura de torneos de incompetencias de un Tenfield, de un Red de Globo aquí no, no, hay, nada, no hay nada que se le parezca así que Va a ser complicado, o sea, yo yo te decía que si es que tú ya has sabido algo de este pay-per-view, incluiría que, por ejemplo, yo quiero ver el clásico del astillero yo vivo en Quito, ¿también tengo que pagar? Es que eso es lo que te digo, o sea, para financiar... Si es que es así, estamos en un problema enorme, porque es que no, no va a ser no, posible. yo no digo que sea así, pero me parece que, eh, yo te insisto, ¿puede la federación vender más caro de lo que venden los propios clubes sus derechos? Tú normalmente sabes que cuando hay, tan intermediarios, vivo, si cuando, tan... cuando hay intermediarios, ¿qué es lo que pasa? Se encarecen sí. los productos, obviamente, pero el intermediario siempre es el que más gana, digamos. Y finalmente el, el que vende la materia prima, que en este caso serían los clubes, usualmente es el que cobra menos. Y así se da en la mayoría de negocios, ¿o no es así, Edison? En claro, este caso bueno. me parece que si la federación pudiera vender más caro, ...por gastos incluso operativos... ...terminarían los clubes recibiendo menos de lo o lo mismo que están recibiendo... ...entonces... ...¿cuándo le va a beneficiar a un club que, que la federación te negocie tus derechos? ...cuando haya otro... ...o cuando se genere más dinero alrededor, o sea... ...y... ...no sé, la única manera que veo es... ...tal vez con esto del pay-per-view general... ...tanto a nivel local... O sea, yo no estoy diciendo que eso vaya a pasar, pero yo me he puesto a conversar con otras personas y todos hemos llegado más o menos al mismo punto. Que qué bueno que se quisiera eh, renegociar y beneficiar a muchos más y que a los que les están pagando un millón les puedan pagar un millón, quinientos mil, dos millones. Pero ¿cómo? O sea, yo no veo cómo. O sea, son tan bien, ah. tan buen vendedores las personas tiene, de la FED. Tiene jef. un o sea, lobbying tan increíblemente... Pues claro. Genial como para, para sacar ganancias para todos, eso no sabemos Y, entonces, y, y real, realmente sería un prodigio ¿no? Claro, entonces Poniendo legalmente en estos... a la federación le asiste la razón Le asiste la razón porque la federación es la dueña de los derechos Al ser, digamos, eh, aunque suene feo, el dueño del campeonato, es la federación Yeah. Y luego es por esto que los, eh, se ha por ahí votado la idea de crear la famosa Liga Profesional de Fútbol. Aparte. Que, como para que no sea la federación la dueña del campeonato, sino los clubes. Bueno, eso y... justo le, le preguntaba yo a Lucho Valdeón y y quedamos de ahí como, ¿será que se da algo así? Recordemos que en 1900 temporada 1990-91, si no estoy equivocado, en Inglaterra, sucedió algo parecido. No, bueno, no parecido. Lo que pasa es que los primeros clubes, los más afamados de la primera A de la serie inglesa, buscaba tener nuevos patrocinios, nuevos ingresos y en aquel además se buscaba borrar sobre el fútbol inglés una percepción Muy negativa que se había creado sobre todo en los años 80's debido al fenómeno hooligan, no sé si recuerdas todos sí, los sucesos sí. que hubo, entonces se quería hacer varias actividades como una especie de relanzamiento del fútbol inglés eh, con una nueva identidad y a esto obviamente allá que son muchos más expertos en la negociación y todo ese tipo de cosas se quiso... Eh, Proponer un nuevo modelo de negocio en torno al fútbol Se quería vender un nombre comercial Como se lo está haciendo hasta ahora allá en Inglaterra Y se lo ha emulado en todo el mundo Se quería vender de esa manera la liga Y se quería obtener una mejor repartición de esos dineros Por parte de los clubes Pero lo querían hacer de manera directa Y evitando el intermediario que en este caso es la federación Entonces ellos decidieron crear la Premier League en la que finalmente dejaron participar también a la liga inglesa de fútbol. Pero digamos bajo sus reglas también. Porque ellos al fin y al cabo necesitan tener participación y representación a nivel de UEFA. Eso podría ser algo que tal vez se pueda plantear acá, no sé. Bueno, va a ser difícil. Entonces eh, si nos mandas por ahí la, la cápsula de, de qué nos ha dicho el estimadísimo Lucho Valdeón al respecto y sí sí para ahí ponerle un poco de ese conversatorio que fue medio medio interesante ya regresamos a Furiosos Y estamos aquí con el buen maestro Baldeón, un personaje reconocido en el periodismo futbolero y con vasta experiencia con quien queremos compartir un análisis sobre lo que se viene. Sabemos que como federación eh, tiene la sartén por el mango, la FEF. Los equipos al estar afiliados a la FEF, al ser parte de esta federación, deberían acatar esa norma. Pero de la parte de los Equipos, tenemos la declaración justa de sus derechos para ejercer, por ejemplo, la libre contratación y buscar desde otra perspectiva también los mejores ingresos económicos en su beneficio. ¿Cómo mediar esto, Lucho Baldió? El secretario general de la FIFA, Jerome Valcke, muchas gracias, ¿ah? en comunicación dirigida a Chiriboga, ratificó la vigencia del artículo 74, apartado 1 de los estatutos de FIFA que determina la competencia que tienen las asociaciones federaciones nacionales sobre los derechos de televisión, en referencia a este punto la comunicación señala, para no inventarme nada uh -huh. la FIFA, sus miembros y las confederaciones son los propietarios primigenios de todos los derechos de competiciones y otros actos que emanen de sus respectivas jurisdicciones, sin ninguna restricción en lo que respecta al contenido el tiempo, el lugar o la legislación, estos derechos incluyen entre otros, todo tipo de derecho patrimonial, derechos de inscripción, de reproducción y difusión audiovisuales, derecho multimedia, derechos promocionales y mercadotécnicos, así como derechos incorpóreos como el nombre y los derechos sobre las marcas distintivas y los derechos del autor. Dice el artículo 74, apartado 2 de los estatutos de FIFA, el respectivo comité ejecutivo decide sobre el ejercicio de dichos derechos. Asimismo, el artículo 75, apartado 1, establece que la FIFA, sus miembros y las confederaciones tienen la responsabilidad exclusiva de autorizar la distribución de imágenes, sonidos y otros datos de partidos de fútbol y actos bajo su jurisdicción sin ningún tipo de restricción respecto al, con al contenido, tiempo, lugar y aspectos técnicos y legales Lucho Chiriboa no es bobo pues. él está codeándose con personeros de la Confederación Sudamericana la FIFA, el hombre viaja, va, viene eh, está bien asesorado tiene asidero legal, su posición, su lucha Y claro, cada quien se preocupa de sus intereses, Liga Deportiva Universitaria puso el grito en el cielo, Barcelona, el Emelec, se adhirieron algunos otros equipos. Los grandes principalmente, en vista de que ellos pueden negociar en su favor siempre mejores contratos. Sí, siempre mejores contratos, pero yo digo, te pagan dos, si te van a pagar tres, ¿dónde está el problema? ¿No es cierto? Se dice que es arbitrario, que es ilegal, que es inconstitucional, pero aquí está clarito, FIFA... Es evidente, en cuanto a reglamentos, el mismo hecho de someterse a las normas de una federación y afiliarse a la federación significa uno acogerse a todas las normas que la cabeza indique, ¿verdad? Pero ahora, eh, eso para mí está claro. Yo lo que le quería preguntar es, visionando un poco, eh, en 1990 en Inglaterra se dio el caso de lo que es la Liga Premier, sí, donde los principales clubes, al saber que son los que acaparan mayor mayores ingresos, mayor público, mayor merchandising alrededor de ellos, decidieron crear una liga sobre la primera A. Y esto, digamos, de alguna manera rompiendo lazos con la Federación Inglesa de Fútbol en aquel entonces. Ellos, al tratar de equiparar el poder, decidieron crear ellos una asociación entre ellos paralela. Pero para buscar mediar dejaron... Ingresar también a la Federación Inglesa de Fútbol, que al final terminó apadrinando también el torneo, pero en un principio ellos pretendían conseguir mayores ingresos, planteando entre ellos un torneo paralelo o digamos un torneo eh, colateral a lo oficial que, que, que regiría que estaba a cargo de la Federación Inglesa de Fútbol. ¿Crees que pudiera pasar algo semejante aquí? Los grandes siempre serán grandes, y los chicos siempre serán chicos. Y el momento que les saquen un centavo a los grandes, aquí hay guerra civil. ¿Pero tú crees que pudiera suceder algo semejante? Por el momento no. ¿Y existe, te parece, la... la... El aparataje es suficiente como para solventar eh, o para una sí una empresa o una infraestructura de tal magnitud. En el conocimiento que tenemos de medios, somos personas que estamos vinculados al medios. Tú mucho más tiempo. ¿Existe algún canal con esa capacidad hoy en día? Me parece que sí, yo creo que sí. ¿Tú? ¿Cuál cuál sería? Me parece que, particularmente te diría que hay Ecuador TV que tiene señal tanto en el 48 como en el 7. Y podría, es que si tú te pones a pensar, tienes que armar la parrilla de partidos. Eso significa que no puedes iniciar a jugar a las 7 de la mañana y terminar a las 7 de la noche jugando un partido, un partido, para que todos puedan ser televisados, ¿verdad? Sí. Obviamente que no se pueden... Eh, pasar todos los partidos en la ciudad, habría la cuestión del pay-per-view y todo eso, pero para armar una mejor parrilla necesitarías al menos dos o tres señales televisivas para darles la jerarquía necesaria a juegos importantes, que siempre hay al menos tres o cuatro partidos de primera en cada fecha. Televisión Pública, Teleamazonas de Coavisa, ¿qué tal? O sea, una alianza podría ser, un consorcio o algo así. Para el fútbol, Teleamazonas de Coavisa, Televisión Pública, ¿qué te parece? Me parece que sí. Entonces, definiríamos que finalmente lo que haría la federación es la venta y la comercialización de los derechos, tanto de reproducción, merchandising y de transmisiones, más no soporte eh, de levantar la transmisión como mucha gente cree. Tecnología, sí. Me parece que tú tienes claro... El... El, y me parece que tienes más claro que yo en cuanto al tema tecnológico, etcétera. Porque la gente lo que cree es que se compraría una estación televisiva se, compraría, se contrataría un montón de gente o cómo se haría esto, entonces quería un poco dilucidar y compartir contigo eh, cuál es el concepto de esto no es levantar la señal sino negociar los derechos lo que pretende la federación, ¿verdad? Bueno, vía congreso, los clubes los dirigentes decidieron Esto, ¿verdad? Que no es el canal del fútbol. No es el canal del fútbol. Y me parece que la posición más coherente, más sensata, habría sido conversar. Discutirlo. Se resolvió en un congreso. No es que a Chiriboga le dio la gana. Se resolvió en un congreso y eso es legal. Ahora lo que conviene es conversar. Y yo creo que al final, cuando te den el dinerito que tú aspiras se acabarán los problemas, tienen que darte más dinero a Liga, si Liga recibe dos millones no le van a pagar dos, tendrán que pagarle tres, si no lo mismo aunque sea un porcentaje extra, es la, sería la idea o el y además el subsanar todas las deudas que generarían rescisión de contratos, me parece que ese es otro punto sí. que puede demorar esto, claro que sí, ese es un problema estamos hablando de varios millones, claro. es un dinero grueso, ¿no es cierto? Eh, de todas maneras, yo creo que hay que conversarlo, creo que hay que discutirlo y no ponerse en posiciones radicales, fundamentalistas o sobre nuestros cadáveres, ese tipo de cosas. Una última cuestión. Como comunicador, ¿crees que de alguna manera esto podría restringir los las posibilidades de informar o...? si es que se crea ya el mecanismo de eh, liberación de derechos para transmisión por ejemplo eh, o para repetición posterior de goles en cuanto a TV porque hoy en día es muy celoso sí. esto verdad tú no puedes pasar los los los goles y tienes más o menos que hacer una algo que me parece a mí un poco ridículo a veces que es salir a, afuera del del del can, del estadio por ejemplo diciendo pasó tal cosa pasó tal cosa con imagen graficando con imágenes del público de hace cuarenta mil fechas y pasando por ahí lo que la gente grita los goles pero no puedes pasar la emoción misma que son las incidencias del juego de alguna manera esto podría hacer que por ejemplo como se hacía en Argentina pasadas ciertas horas que ya los dueños de transmisión pasan los goles o reprisan los goles queden estos liberados para que luego el resto de canales el resto de medios pueda hacer también un uso efectivo de ese material ¿te parece que eso ayudaría de alguna manera al resto de medios? Eh, sí, eh, insisto Tú la tienes clara y más clara que yo en cuanto a, a tecnología, los mecanismos para para sacar adelante esto. Sí es ridículo, ¿no? Y tener ese, ese celo enfermizo que se tiene en esa competencia tan antipática entre los canales y te toca estar saltando de canal en canal para ver los goles. Claro, y ya se acabaría claro, eso, claro, se acabaría acabar... eso. O sea, tendrías dos o tres canales en los que te pasarían todos los partidos del Campeonato Nacional y saldría beneficiado el televidente y gratis. ¿Te parece conveniente esta resolución del, del fútbol ecuatoriano? Sí, con todo lo que te he dicho me parece que sí, me parece que... Mientras sea legal, mientras sea legal. Y a Chiriboga le asiste la razón en este sentido, a la Federación Ecuatoriana. Se habla también de recircular los dineros para, de alguna manera, aportar a las federaciones provinciales que son las más olvidadas quizá dentro de, de está polarizado el fútbol en y Guayaquil, ¿no? ¿Y qué pasa con las otras eh, asociaciones de fútbol provinciales? se apela un poco, se supone que ellos también serían de alguna manera beneficiados. Estamos hablando de que la federación tendría que vender muy bien y muy caro para también poder alcanzar ese objetivo. Esa es la promesa, en eso se metieron. Los clubes chicos tienen que luchar por, por su dinero. Y Guagua que no llora, no mama. Clubes pequeños, cuando digo clubes pequeños me refiero a la cantidad de títulos a los presupuestos económicos se acortarían un, un poquito la, las distancias entre los ricos y los pobres ¿no es cierto? yo creo que eso es positivo o no es positivo obviamente sí, creerías que eso aumentaría por ejemplo el nivel de competencia y si se ven beneficiadas las asociaciones en consecuencia los estadios serían mejores claro que sí eh, es un derecho luchar por tu dinero ¿verdad? y Yo insisto, mientras esto sea legal y tenga el aval de FIFA y de la Confederación Sudamericana, yo no le veo ningún problema, ningún drama, ninguna tragedia. Muchas gracias. Te agradezco a ti y. Te agradezco, mi hermano. Listo, Master. Gracias. Muy bien, muy bien. Luego de escuchar al buen Luis Baldión, como te había dicho, es. Es lo que te digo, no. Todo. Todo depende de la capacidad de negociación de la FED. Al fin y al cabo a la federación le asiste la razón, le asiste el derecho. Pero la cuestión es, si se recaude esos dineros, ¿quién te va a garantizar que esa plata se termine invirtiendo? Por ejemplo, como decíamos, en mejores estadios, que se terminen beneficiando las, dos, las asociaciones o los clubes más chicos. ¿Quién te puede garantizar que eso se dé? Pues la verdad es que nadie... Y también depende de la gestión que se realice dentro de los mismos clubes, chicos. O sea, ya también. eso no puede estar de, de, del lado de, de la FED, ni mucho menos. Y es algo que, que he hablado reiteradamente, por ejemplo, con nuestro amigo Jordi, que hay veces que siempre es necesario tener un uno o un par de equipos fuertes que destaquen y, y no una liga muy equilibrada que eso finalmente no permite el destaque internacional y eso el, el caso México, por ejemplo mm, cierto, entonces es. Es, son, son situaciones que hay que analizar y son, son difíciles no de, de sostener, en todo caso aquí la, la polémica justamente la, lo, lo que más la genera son los clubes más grandes, los que se ven perjudicados con este asunto los que podrían más bien dicho verse perjudicados porque eh, finalmente sienten que su negocio se lo se lo botarían para abajo pues y claro y muchos medios que la, bueno también ven sus intereses digamos Obviamente, y que, los que mal informan pues, me los parece derechos. a mí me parece que mal informan a la gente porque no le dicen con claridad quién tiene la razón O sea, obviamente, y a aquí vamos, se, y vamos se le ha pintado, a... mira, aquí se le ha pin... yo no estoy de acuerdo con lo, no, no me agrada tanto esta idea, la verdad a mí, pero si quieres ser sincero y decir la verdad, la verdad es que la federación tiene todo el derecho de hacerlo y no está haciendo nada no, está, ilegal. Está en su derecho legal. Ajá, no es así de simple, pero eso nunca lo vas a escuchar en un es medio que, posea, por sea, el... bueno, en telazonas, en el mismo visión en todos los que tienen derechos de clubes Que obviamente tienen Coavisa, intereses in creados Pero lamentablemente la gente No se llega a enterar bien ¿Por qué? Porque ahí todos los, los Es más, es más fácil Agarrar el noticiero de, de la tele De telemazonas de Coavisa Y enterarte por medio de Quienes están a cargo de, de presentar claro. Noticias deportivas y, y, y obviamente hay todos esos aspectos Negativos que también se Los, los hemos topado ¿no? Pero en fin Eso es Edison Ahora, pues, otro ahora problema tema que, ha, que ha surgido Es el de los árbitros Árbitros que se hicieron Decidieron parar A mi parecer Y no sé, me gustaría saber tú qué opinas A mi parecer de una manera muy abrupta Y que fue premeditada Como para causar Gran revuelo, porque Yo justo que... Antes de que se jueguen Estas dos últimas fechas decidieron Irse al paro de una manera eh, En Yo la que el... Dime. lo hicieron al más puro estilo ecuatoriano sí. me es a, a, a la grosera a la eh, totalmente sin planificación eh, agarrando a todos no me por, parece por que sorpresa. sí planificaron porque sabían es más o menos como que primer día agarrando de clases escúchame más o menos como primer día de clases en la sierra todos los transportistas públicos nos vamos al paro en la sierra primer día de clases algo así más o menos O sea, eh, sí, eh, el, el paro eh, Es que está en la constitución Y en la constitución de cualquier país decente Que tienes un derecho a la resistencia Cuando sí, parece que las cosas no están mal Pero no en horas pero de trabajo Pero luego, si es que estás en un orden social Necesitas hacer las cosas con cierta planificación Y y y esto Para que no termine siendo Un chantaje, porque Básicamente de la forma como se paralizó Terminó siendo un chantaje Porque nos nos nos agarró a todos en offside De pronto... Eh, de, de de pronto se paró el campeonato eh, faltando dos un, fechas uno... se terminaron no faltando dos días bien pues bien se pudo o, o bueno ya luego vamos a analizar este punto pero bien se pudo a, a anunciar una posible paralización con más tiempo digas el martes digas el lunes, pero tarde de jueves, viernes se empezó a renumerar la paralización cuando ya estaba prácticamente en marcha la tercera fecha, sí, cuando, cuando ya se habían desplazado dos equipos, por ejemplo. Cuando Liga de Loja ya estaba en Guayaquil, Cuenca ya estaba en en Ambat, en Acadí Independiente, ¿no era? Ah, no, Ambato no, no, fue como a cara. Como Sí, sí. Y, y claro, generando mucho desorden y molestias. ...además que eh, hay muchas cuestiones aquí que, que se deben mencionar... ...tanto como en la de los derechos de transmisión televisiva... ...o de transmisión en general, de reproducción incluso podría Esto ser tiene también... tiene que ver con la FIFA... Eh, ...todo tiene que ver exactamente con la FIFA... ...y todo se discute en los, en los congresos ordinarios... ...y sobre todo en los extraordinarios de nuestro fútbol... ...ya se dio el primero de este año... ...ya se conversó respecto... ...a los derechos... ...y en el primer congreso... ...cuando recién iniciaba el campeonato... ...se discutió eso... ...los dirigentes pudieron haber hecho una resistencia... ...aún mayor en ese momento... ...pudieron haber buscado... ...una mayoría en los votos... ...y no esperar a que ya se den las cosas... ...para luego reclamar... ...algo parecido pasó con los árbitros... ...tuvieron... ...y esto se discutió antes, ¿no?... ...ese era uno de los argumentos... ...incluso de ellos para irse al paro... ...pero también podría yo decir que eh, como descargo de la federación... ...es algo que ya se ha eh, convenza, conversado... ...que se ha tenido la oportunidad de seguir destacando... ...y sin embargo los árbitros eh, esperaron hasta este momento... ...recién para sacarlo a la luz pública... ...y de esa manera... ...ellos les asiste el derecho... ...les asiste los reglamentos de FIFA... ...que argumentan y que exigen además... Que la con... Eh, perdón, que la... Uh, ¿Cómo se llaman? Pues que el consejo... No, o sea. no, bueno, no se llama consejo, pero que quienes tengan que calificar las conductas y los desempeños de los árbitros sean personas expertas en esa rama. Y lógicamente, en su gran mayoría serán ex-árbitros, porque quienes más pueden ser expertos en, en arbitraje que no sean ellos. Y esa es la sugerencia de FIFA es lo que se establece que el comi cómo, cómo se llama se me olvida el nombre de este comité, organismo pongamos el comité de disciplina mm. tribunal de disciplina bueno, por ponerle un nombre genérico para sí, explicar de qué se trata el, el el grupo de personas se me olvida ahorita el nombre y disculpen el grupo de personas que tienen la comisión académica arbitral Ajá, quienes deben calificar el desempeño fecha a fecha y poner las sanciones a los árbitros, se estableció a inicios, uh, previo a este campeonato, que se la designe mediante los dirigentes de los clubes, lo cual sí resulta antitécnico, porque yo me ponía en un escenario, digamos que, y no es porque tenga nada contra el técnico universitario, pero por ejemplo, el técnico universitario... Eh, consigue tener una mayor presencia en esta comisión académica y resulta que un árbitro le pitó de una manera que no le gusta a los dirigentes o no gusta a la gente en general del técnico universitario y ellos al tener mayor poder ahí deciden ponerle una sanción más fuerte eh, de manera más digamos eh, emocional que lógica ...y le terminan perjudicando un árbitro... ...porque no les gustó un arbitraje... ...ese es uno de los escenarios que se podría dar... ...si es que esta comisión... ...termina siendo manejada por dirigentes... ...de ahí el porqué se pide que sean árbitros... ...y personas más especializadas... ...quienes los califiquen... ...me parece a mí muy lógico, ¿verdad? Y eso es lo que sugiere FIFA... ...eso es algo contra lo que nuestro fútbol... ...se estaba yendo... ...pero es algo que se legisló en los mismos congresos... En la federación ecuatoriana Resulta que se aprueban las cosas Y luego de algún tiempo Se resuelve que no están bien Y se protesta Tanto con los derechos de transmisión Como con los árbitros Suceden escenarios similares Y eso es algo que nos deja Al resto de la gente Como en el aire ¿no? Okay. Eh... Bueno, pues yo, yo había pensado que más bien era al revés que, eh. ¿Qué qué? Eh, más bien había pensado que, que era ¿Qué? al revés ¿Al revés qué? Que, que más bien eh, la FIFA sugería que, que estas comisiones eh, las integren gente vinculada con la dirigencia No, no, no no, no, no es, gente, es al revés Es gente que sea experta en la rama Esa es la sugerencia Que, que generalmente obviamente son los árbitros ¿Es pero árbitro los... La... La la cuestión también es aquí eh, eh, la federación argumentaba también y bueno, más o menos eh, esto se se había filtrado que que también eh, se, se podía más, más como quien dice sospechar eh, cierta alcahuetería que los ex árbitros protejan a los árbitros y que no se sancione tan duramente como como se debería. Pero eh, desde la y, otra perspectiva También la comisión o sea, perdería autonomía Porque como te digo Al haber un punto encontrado De seguro a los árbitros les van a dar con todo Con o sin razón ¿Me entiendes? Por el caso que, que exponía hipotéticamente Con el técnico universitario Que lo ejemplice es. de esa manera Pero no está bien tampoco no Ed eh, ¿Sigues con la llamada? Sí, sí yo te escucho bueno eh, entonces eso eh, y, y el, se supone que eh, el, este reglamento finalmente se lo se lo va a reformar en la en el Congreso en el en el en el que se celebrará el miércoles 29 es así sí se lo va a dejar tal cual estaba antes ya bueno okay Y la cosa es que nuevamente, y eso es el, un fenómeno que se da siempre en nuestro fútbol, nada quedó con sanción. Porque en teoría, cuando los árbitros anunciaron esta medida, de hecho, la federación dijo, bueno, se atienen a las consecuencias, ya saben, una fecha es Cinco. de... Cinco fechas de sanción. Cinco, una fecha que se, una falta injustificada, Ajá. cinco fechas, dos, diez y tres, se les borra del escalafón. Tres, eh, quince y Finalmente no pasó ni lo uno ni lo otro. Si no Hubo perdón y olvido. Ah, incluso lo escuchamos de Intriagua amenazando a Chiriboga, ¿no? No me haga hablar, le decía no me haga hablar. Y... Va, será de ver qué pasa a la larga también y también Chedibaga amenazando con, con esta situación entonces de de las amenazas de ponerse bravísimos pasó a, pasaron a a un cordial y feliz entendimiento este pasado miércoles mejor por el fútbol digamos pero en cuanto a soluciones tampoco es que se se vea es no Real. en el que las cosas quedaron como y, y bueno o sea yo yo sí digo no normalmente las cosas se se quedan escuchas Sí, un poco en el aire se quedan las cosas, ¿no? Bueno, ahí eh, editarás, ¿no? Eh, bueno, entonces yo yo lo que digo es que generalmente así es como se funciona nuestra federación, ¿no? Eh, se se bueno se se dicen y es como sabiduría popular que todo se arregla hablando, pero Eh, en, es muy tomada pecha esa sabiduría popular en la federación, todo se arregla hablando y nada es con reglamento en mano no, no, no hubo sanciones no hubo eh, disposiciones reglamentarias, no hubo nada finalmente eh, se charló se, puso, se debe haber puesto puntos en consideración, favor, en contra yo creo que esto no, esto sí y ya y claro Hay también otras cuestiones, los árbitros desde el año anterior venían quejándose, uh, refiriéndose a los problemas que, tienen, que tenían ellos respecto de estar asegurados al seguro social, los árbitros no estaban asegurados, ¿qué tal te parece? Y Entonces... ese es un reclamo justo. Sí, y bueno, también están en busca desde hace rato de mejoras, de mejoras salariales los árbitros okay, hay, hay varias cuestiones, la... pero se, se, se, se insistía en que en esta ocasión no era ese el motor de la Ajá, protesta Se aclaró en la rueda de prensa del miércoles pasado que no tenía nada que ver el tema económico con Pero con de todas esta formas sí. ellos han ratificado que desde hace rato están en busca de mejoras de económicas Y eso es una realidad y... Ah, pero sí Hay que ver, Edison, muchos analizaban y decían qué pasa con la plata que se gastaron ya en organizar operativos, en imprimir boletos, en movilizarse en el caso de Cuenca y Liga de Loja. Ellos podrían demandar a quién le van a demandar en este caso, a los árbitros. O sea, me parece que hay que ver cómo esto se desarrolla, pero dependiendo... Cómo se sancione o quién se queje, esto podría terminar en algunas sanciones y posteriores consecuencias que será de ver si se dan o no. Así es y bueno, la cosa es que se terminó todo eh, eh, recorriendo, se va a jugar la, la tercera fecha que no que se suspendió el pasado fin de semana en. E este fin de semana, eh, tras tocando todo lo que había sido el fixture original de en, de la serie A. En se algo proponía que... dos miércoles, ahora se sumará un miércoles más, y tenemos uno retrasado que se jugará también la próxima semana. Así es, y bueno, lo más, lo más eh, complicado del asunto es eh, el, el tema de la fecha de hoy, pues no sé... Eh, no, no, no se había señalado con certidumbre cuándo se iba a jugar, si se iba a jugar en esta semana y de pronto el miércoles se aprobó la tercera fecha con partidos para el día viernes lo que tomó por sorpresa a quienes van a actuar en ese día viernes se estuvo por ejemplo en varios medios estuvo muy molesto el expresando el DT del Cuen Soler, a Luis Soler justamente él le toca jugar el viernes y de pronto le dijeron, pana, juegas pasado mañana ¿cómo? Eh, terrible eh, la, y acusó obviamente y, y esto en verdad es demasiada desprolijidad a la hora de, de elaborar este calendario yo creo que hubiera sido mucho más eh, acertado mucho eh, bueno, yo no, no sé qué otro adjetivo decirle en este momento Eh, seguir en donde estábamos Es decir que se jugase la quinta fecha En este momento Claro que hubo hasta, hasta voces ya un poco ridículas no Por ejemplo de, de cierto extremismo Hinchada de, de Liga Que esto había sido provocado Deliberadamente <risas> por el Quito Para porque que le no les agarren en mal momento Porque justamente Quito estaba en un pésimo momento Y Liga venía bien Y le faltaba eh, Saritama Le faltaba Justiza mmm, Y ahora ya llegan recuperados le falta la hormiga paredes también estaba out. No, él sigue, él sigue con... Entonces Ah, pero esas son incluso hasta bromas, Ya es, ¿no? es cuestiones hinchas, ¿no? Cuestiones hinchadas. ¿no? Bien. Incluso se aseguraba que por ejemplo Barcelona a sus dirigentes si sí le hubiera gustado iniciar desde, o sea, continuar desde la quinta para encontrarlo a Emelec Eh, ocupado y, y esas cosas son ciertas porque los dirigentes también juegan con sus posibilidades y con las del rival. Pero de ahí a que se organice esto por parte de, de clubes o no no no no no no le veo por dónde. No. Bueno, eh, entonces eso con el tema de los árbitros eh, se quedó eh, que cómo será, se quedó en las mismas de se cómo eran Eh, se reformulará todo en el congreso del 29 de febrero Y no pasó de, de la bulla Y eso sí, los perjudicados eh, Los equipos trasladados eh, La afición que se quedó sin el entretenimiento del fin de semana Los que dijeron, yo no me voy a la playa Porque no puedo renunciar a verla A respaldarle al equipo de mis amores Bueno, eso tampoco es tan así, ¿no? <risa> bueno. ¡Locos sí! En pues pocos mucha casos. gente es pero hubo gente pues que uh... gente en fin. que se quejó claro si sí, en la playa igual Yo un, me o queijé. en cualquier ah pero en cualquier lugar uno viaja y normalmente sigue el bueno los que nos gusta el fútbol usualmente lo sigues aunque sea la por Twitter lo sigues en arroba fia lo sigues ahí en el televisor en la radio te informas de todas formas te informas así no lo puedas ver a tu club pero bueno Exagerando un poco, pero mucha gente se quejó eso sí porque le dejaron sin fútbol y entre ellos nosotros. Que un fin de semana sin fútbol para nosotros a estas alturas, a esta costumbre que tenemos ya, que aparte es una diversión y un gusto para nosotros seguirla, eh, ya se nos hace súper raro. ¿Y así okay, son? Bueno. Así pasó uno de estos más. Oye y no sé si quieras al volver a hablar de una crisis en serio, en serio. Eh, esta es la del fútbol peruano y la crisis económica Ajá, Está bueno dale, dale es... al regresar Vamos a irnos con Female Fatal De The Velvet Underground Regresamos ¿Estás... en fútbol asociados. ¿Qué? Estás muy hecho el culto ¿no? ¿Por qué? Digo, no, la Velvet, en fin No, estoy no, molestando es Música de la época aquella Ya regresamos lawn. Cause everybody knows the thing she does to flee. She's just a little tease. See the way she Little boy, she's from the street Before you start, you're already beat She's gone to play you for a fool Yes, it's true Cause everybody knows The things she does to please. Just a little tease yeah. See the way she was Questo è es il vostro programma Calcio e Associati a quien asociados gracias al aguante de Metal World porque Metal World software y hardware a la orden con Metal World. Además gracias al buen Electro Supplies, Electro Supplies Edit, Electro Supplies, repuestos de electrónica y automotrices bajo pedido al 096829096. Muy bien, Eddy. Eh, ahora, bueno, una crisis en serio en serio, está sucediendo en Perú. Se paraliza también allá porque, en cambio, los que tienen problemas y protestas son los jugadores que les deben gran cantidad de dinero. Así es, clubes de gran reputación universitario Alianza Lima, tienen problemas de de deudas de varios meses... Así como varios de los clubes peruanos Por lo que se oficializó eh, Una huelga Desde el pasado viernes De los Futbolistas peruanos eh, ¿Y, ese... y eso lo, lo, lo acataron Pues todos los futbolistas profesionales Así sean los bien pagados Así sean los mal pagados Y la primera fecha se la jugó con Juveniles sí sí Empieza eh, eso... Dime Y, y esto empezó a tener tremendo, tremendas repercusiones, ¿no? Eh, se retiró de, de la competición eh, Universidad San Martín y de hecho anuncian que el caso de Universidad San Martín es que eh, terminan su su historia como equipo profesional de fútbol habiendo sido uno de los cuadros dominantes en el fútbol peruano en los últimos años, eh, lo mismo anunció su retiro un César Unión Comercio, Intigas, eh, algunos de ellos. Y no se sabe pues qué irá pasar pues con ese, con la fecha de este, de este fin de semana, ya con varios partidos pospuestos y y qué vaya a pasar con el fútbol peruano en general, en si general. ya se empiezan a desaparecer clubes Porque la cuestión está muy complicada, es inmanejable. Se los, eh, también obviamente pensando a nivel de selecciones, porque eh, obviamente varios de los componentes de las selecciones nacionales están en su torneo local. Eh, se le viene la, la situación complicada allá en Perú, una crisis bueno, terrible. Ahí para nuestros equipos sería un mercado de oportunidades, no ir, ah, tú te desarmas, yo pesco lo que me convenga puede ser no pero eh, y por, ahí, por de, en dónde entrarían esos jugadores porque nuestro reglamento no lo permite pues bueno, si estuviéramos si, en, en épocas eh, si si tuviéramos la brillante idea de Europa de ser jugadores comunitarios dígase en entorno andino eh, claro eh, les desvaldría mostraban a los jugadores peruanos de eh, plegarse al paro y podrían repartirse en el resto de del de área andina tranquilamente vendrían acá vendrían a irían a Bolivia Colombia frito el pollo grave no problemas. es así el ya ya a propósito de problemas económicos se sabía incluso que Barcelona por ejemplo estaba con una deuda cercana al millón de dólares eh, eh. de esta semana caso Vanegas al Chelo Delgado y tenía que pagar o si no esto iba para FIFA El uh, Nacional también adeuda Algunos dineros A jugadores Desde los premios del año anterior Decía alguien por ahí Así es eh. Y ahí se puede ver Ahí es cuando se entienden varias cosas Digo Sí eh, Sin duda tipo actitud y predisposiciones diferentes. Sí, ¿no? Así es, el caso de Barcelona se había anunciado que, que podía no jugar esta fecha, pero ya ya se desmintió lo, lo mismo. Eh, el plazo creo que es hasta 30 días a que se solucionen los dineros de, de Vanegas y de Chelo Delgado y de hecho ya su, lo, el, el, todo lo que es el buró jurídico de Barcelona ya está haciendo los trámites respectivos para a contra replicar la la disposición de FIFA sí cuestión de platas también no Barcelona tiene que bueno, si sigue teniendo taquillas ¿Va a teniendo, si, pues, si, si sigue teniendo taquillas como las que ha tenido Barcelona este año puede pagar montones de sus deudas que puede tener desde hace rato sí bueno eh, teniendo en cuenta cómo viene el equipo puede que haya días mejores en las arcas amarillas Eh, bueno, el, el, la Copa, las copas europeas también se desarrollaron en estas semanas. Ya están todos los duelos de ida, por ejemplo, de la Champions League. Vimos, eh, yo al menos pude ver este muy lindo partido entre el Napoli y el Chelsea. Victoria clarísima, contundente. Tres por uno del cuadro del sur de Italia dos anotaciones del Pocho Lavesi una de Cavani con el hombro eh, liquidaron un cuadro inglés que realmente viene de capa caída, eh, tanto en la Premier como a, acá no no se lo ven ve sus mejores momentos, a mí me asombraba tanto ver que en el Chelsea esté en el banco Ashley Cole, Lampard eh, es 100 jugadorazos ¿no? o sea, y, y que esté jugando el... Este David Luis, qué mal defensa, por favor. Qué mal defensa. Ah, sí, un criminal, loco. Que eh, lo pelen y sí. lo fusilen, como diría Cantinflas. Mal, sí, mal eh, defensa, mal defensa, mal defensa. No hay... En, en horas más tempranas, en, aquel, en aquella jornada, del CCK empató uno por uno con el Real Madrid en el frío de Moscú. ¿Y qué más pasó? El Ahora, ayer más bien. Bueno, sí, sí, eso fue jornada 21 de febrero la que describías Oye, por cierto, yo insisto, este Napoli Si no le toca con el Madrid Y el Barça, antes facilito Se mete a semifinales En cuartos vuelve a haber sorteo Eh, Clara No, pues acuerdo. ya están las llaves directas Luego de esto y eso No, no, porque eh, al Napoli le toca el Real Madrid En cuartos, si es así A ver, ah, no, no, no Ahí todavía hay, hay sorteo todavía. Sí, sí, sí Todavía se sortea. ¿Se sí, sí. sorteo? Sí, que Ay, yo, yo me acuerde es sorteo hasta semis. No, no, ya de... El último sorteo es en cuartos y de ahí se van de largo. Por eso, o sea, pasas hasta cuartos del sorteo y de ahí en adelante. Lo que sale de cuartos en adelante ya es... De lo Así que es, bueno, ya nos dan de venir a Clara. Se secamos, curre el Madrid uno por uno, el 15 de febrero... Esto... esto Estos... Fueron unos partidos con unas definiciones sorpresivas, ¿no? El Basel que sigue eh, anotándose campanazos venció en el último momento al Bayern 1 ¿no? por 0 y misma historia con el Olympique y el Inter. En el último minuto, gol del cuadro Marcelles y de derrotó 1 por 0 al Inter que realmente anda con unas catástrofes. La otra vez perdió con el Novara anda mal. Eh, la semana pasada. La semana pasada perdió 3 por 0 de local, no me acuerdo contra quién. No eran ni un equipo muy... Creo que Boloña con alguno de esos perdió. Está en tremenda mala época el cuadro del Inter. Sin duda. Entonces, esos fueron los partidos de... de esta semana. En marzo se resolverán los entonces los, los emparejamientos de, de octavos de final. Mientras que en la UEFA Europa League Aquí sí hubo de todo un poco eh, Vamos con los Con los partidos Entonces que se jugaron En, en No, pero el, el himno de la Europa League Es otro, pana ya ya lo vamos a bueno nos hagamos los chéveres no los tenemos así, ya ya lo bueno. vamos a conseguir así que bueno en esta jornada de Europa League hubo un montón de partidos ahí. el Schalke 04 venció 3 por 1 al Victoria Pilsen eh, pasan los alemanes el Sporting de Lisboa le ganó uno por cero A Legia de Varsovia pasaron los portugueses Olympiacos venció uno por cero al Rubin Kazan pasaron los griegos el Metalist le ganó cuatro por uno al Salzburgo pasaron los ucranianos o sea el Metalist eh, ahora en Manchester perdió el cuadro de Antonio Valencia uno por dos con el Ajax pero con el con el colchón de la ida pasó nomás el, el Manchester Besita cero Braga uno pasó pero el cuadro turco Atlético de Madrid uno Eh, Lazio 0, pasaron los colchoneros, AC Talmark 1, Anderlecht 0, pasaron de fase los holandeses, eh, Valencia 1, Stoke City 0, eh, pasó el cuadro, el cuadro, el cuadro valenciano, eh, Standard Liege 0, Wisla Cracovia 0, pasó el cuadro, ¿qué cuadro pasa en ese caso?, Pasaron los... pasó el cuadro de Bélgica, el Standard Liège el, el Hannover le venció uno por cero al, al Brujas, pasaron los... pasó el cuadro alemán, 21, Stawa Bucresti, eh, cero, pasaron los holandeses... Y en este partido, Atlético de Bilbao 1, Locomotiv de Moscú 0, pasó al cuadro de Loco Bielsa eh, con un gol de Muniain en el minuto 60. Eh, buen partido, creo yo, de Felipe Caicedo. Se lo se ve un, un jugador que no es del nueve que se queda en el área a esperar, es un jugador que va, que obedece para ir a la marca, que intenta pelear balones desde media cancha, que intenta irse pues para eh, con balón dominado de tres cuartos hacia arriba y bueno para mí me una buena actuación sino que no tenía con quién más jugar y de chiste en chiste venció el Athletic de Bilbao eh, en esta serie y se va a enfrentar en octavos al Manchester United para el que ya puede estar tal vez Toño Valencia, puede que ya esté por lo menos para el partido de vuelta ha sido menos de lo que se esperaba la lesión de Toño y como este es tipo Wolverine Se, y se sana en, en menos tiempo del que se cree y ya de estar <risa> eh, sí oye es, siempre le da goas oh, fregó este va un mes y a las dos semanas ya está <risa> es del Wolverine criollo Toño Valencia en fin mm. eso las las digas europeas así es eh, no sé si quieras ahora sí mm. ahora sí ahora sí los pronósticos Vamos con pronósticos previo y pronósticos para la siguiente fecha, Edison. Ahora sí, fútbol ecuatoriano. Ahora sí, será que no, ya es definitivo. Sí, ya no sí. creo que haya nada, ¿no? Que, que... mañana no salgan con su domingo 7 <ríe> Vamos con pronósticos. A ver, Eddie, dale, dale, dale. Nuevos bueno, pronósticos. Vamos a empezar, entonces mañana o hoy, hoy más bien dicho, porque mucha gente, bueno, pues todos nos oyen en viernes, eh, con el duelo entre el Olmedo y el técnico universitario de Ambato, esto se jugará en el Olímpico de Riobamba a las 7 y cuarto. Olmedo derrota 1 por 0 al técnico, ¿tú qué opinas? Eh, déjame ver... A ver, te voy a tachar los los, los anteriores. <risa> voy a poner los nuevos. Vale. Eh, yo yo opino. Ah claro, estrena. Ponte esta paralización le vino papel a, a al Olmedo que ahora sí ya puede estrenar a su nuevo dt el señor Juan Amador Sánchez. Yo me sostengo con el 1 a uno. Soy necio. Muy bien, muy bien. Siguiente eh... cotejo estimado es. También en viernes, el Macará en el Bellavista de Ambato recibe al Deportivo Cuenca. Mácará, Cuenca. Creo que empatan uno por uno. Eso ¿Tienes? Yo también digo dos por dos. Ya, yeah. no, no, me, me pongo perezoso. Voy a decir casi lo mismo de, de la semana pasada. Empate. Siguiente juego, Eddie. Esto en el Real Estamarindos de Puerto Viejo, esperemos que esté un poquito mejor, que le haya sentado bien el carnaval a, a la cancha del Real Estamarindos. Unas lluvias torrenciales las que ha habido sobre Guayaquil, la costa últimamente. Sobre Manaví, tremendo, oye. Eh, sin un roca fuerte, lo Claro. Nos quedamos sin dulces un rato. Eh, el 25 de febrero, sábado, 2 de la tarde, Manta Fútbol Club recibe al Club Sport Emelec. Yo creo que... Dale... 2-2 el empate. ¿Tú qué opinas? 1-1 el empate. Siguiente juego, Eddie. También en sábado, pero a las 18 horas, en el estadio de la Liga Cantonal de Rumiñahui, en Sangolqui, Independiente Terán, Independiente José Terán, Independiente del Valle, eh, recibe al Club Deportivo El Nacional. Yo me voy a ir por el empate. 1-1, uno, uno, ponle Edison. ¿Tú qué opinas? Te juego al primo y me juego al primo a mí mismo, uno por uno. Así va la fecha, Edi. En domingo, entonces, el 26 de febrero, Deportivo Quito, Liga Deportiva Universitaria, en lo que sin duda es el partido de la fecha. Me voy a jugar por el empate, Edison, en ese juego creo que va a haber un 2 por 2 dale. ¿tú qué opinas? yo me juego por el triunfo de Liga 2-1 uh -huh. finalmente en Guayaquil a las 16 horas, también en domingo Barcelona Sporting Club recibe a la Liga Deportiva Universitaria de Loja 2 por 0 gana Barcelona yeah. ¿tú qué opinas de ti? primo, 2 por 0 Ajá. Muy bien Eddie? Eso en cuanto a los pronósticos para la siguiente fecha. Y bueno, nos estamos entonces despidiendo. Eh, esperamos que en el próximo programa, ahora sí hablemos de fútbol local. Finalmente les hablamos de fútbol, eh, pero de actividad futbolera extranjera. Y esperamos sobre todo haberles instruido en el tema legal, en el tema jurídico, acá con nuestro experto. <risa> no, opinando un poco ahí, tratando de sacar algo a limpio, ¿no? A ver, eso sí, sea, no por nada aquí tenemos especial Realizaciones, eh. Eh, tú sabes más del tema legal, yo de pronto sé más del tema histórico y así eh, les sacamos adelante el programa. Espero que les haya gustado muchísimo, que hayan, se hayan enterado lo que no pudieron enterarse de, de los temas polémicos, de los temas legales de esta semana y nos vamos entonces. Así Hasta es. Luego. Esto fue Frue Sociados un gusto. Nos escucharán la próxima semana. Pilas de ahí. esto es fútbol asociado